Y estamos con Leonidas Ceruti, investigador, un profuso investigador, como siempre digo, historiador. no ni hoy se cumple un aniversario de aquel Mundial 78, digamos la final donde Argentina le gana a Holanda 3 a 1. Así es, este ese, un, hace un rato que justamente estaba acá distaniendo un poco y veía que... este le estaban haciendo una nota a, al director técnico a amentti ¿no? recordando este un nuevo aniversario de ese de ese mundial que manchado con sangre con desaparecidos con represión uno de los momentos más duros que, que, que vivió el pueblo del país ¿no? y sobre todo los los trabajadores y eh, yo tuve la investigando un libro sobre cultura y dictadura en, en Rosario del 76 al 83, bueno, cómo se había vivido cómo había vivido la ciudad de Rosario eh, esos años de, de la dictadura militar y bueno, en uno de los aspectos que que investigué fue justamente eh, el, el, la subsede mundial 78 en Rosario y sobre todo ese partido tan famoso de Del 21 de junio de 78 con el 6 aseo de Argentina a perú ¿no? bueno eh, el mundial todos sabemos lo, lo, lo que fue sobre todo después de, de democracia cuando ya entraron a, a, a publicarse una cantidad de, de investigaciones y de historias de lo que había sido ese ese mundial no este lo que significó para la dictadura militar que este trató de mostrar al mundo un país este, en orden en paz este un país unido y que este eh, por suerte en ese momento desde los exiliados en el exterior muchos periodistas que vinieron incluso jugadores de algunas elecciones que se negaron a venir como en el caso de, de un jugador de holanda y otro de un goleador de que tenía alemania occidental todavía no estaban unificadas las dos alemanias eh, se negaron a venir no y bueno y también la actitud de holanda de, del del seleccionado de Holanda de no ir a recibir los premios el, el segundo premio este en su campeonato a la noche de, de ese de, de un día como el de hoy este de mano de los de uh -huh. genoocidas no este mi famosa la, la figura de que mientras evitaban los goles en el, en el monumental a pocas cuadras en la esma se torturaba gente, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando arranca el mundial, bueno, las madres estaban denunciando al mismo horario, ¿no? Una marcha denunciando lo que pasaba, ¿no? Exacto, exacto, o sea, este la valentía de las madres y también la, la de sumarle la valentía de un montón de periodistas Este, nacionales y, y extranjeros que quedaban a conocer al mundo lo que venía sucediendo en argentina desde el 24 de marzo del76 yo imaginar lo que investigué fue aquí en rosario bueno y lo que vivía ahí cerca de, de venado tuerto de nubes uh -huh. durante la, esos días del, del mundial no y qué, el, qué pasaba nu en, en esos días ahora no, la gente se reunía en sus casas este la, se reunían las familias para con todas las cábalas y por haber de las uh -huh. que participaban incluso las, las las esposas y las mujeres que no que no eran habitué de ver fútbol o concurrir a una cancha de fútbol estaban imbuidas de ese clima futbolero que se vivía en el en el país y por otro lado este lo que sí recuerdo es el, eso recuerdo de los días que jugaba Argentina que no me acuerdo me quedaba en casa este muy triste porque porque se notaba la euforia de, de, de todo el pueblo este y bueno yo estaba haciendo mi exilio interno ahí en nugo o sea que me estaba cuidando de, de mi comportamiento también no este y por otro lado me acuerdo cuando el día de, de este Del, del triunfo el que se ganó el campeonato, este la gente se volcó a la plaza y fundamentalmente frente a la sede del V Fútbol Club, me acuerdo esa, esa cuadra totalmente colmada de gente y, y, y yendo a, a festejar, ¿no? Eso fueron la, la, la, la este, lo que me tiene en recuerdo y lógicamente en la amargura que uno tenía por dentro porque no sabía de, de la represión, sabía de los desaparecidos y uno también ...con el temor de, de, de, de, de que uno lo viniera a buscar... ¿no? ...eso me acuerdo, después de los 78 todavía... este ...y uno estaba... ...tratando de blanquearse, entre comillas... ...en, en la sociedad, ¿no? Uno, este, yo había hecho mi exilio interno, hice mi exilio interno ahí de nuevo... ¿no? ...pero recuerdo uh -huh. eso... este ...una imagen muy fuerte de, de esa cuadra... ...desde la plaza hasta la estación de trenes... ...colmada de gente festejando, ¿no? Eso me recuerdo. Y después, bueno, investigando aquí en Rosario, que fue eh, una de las subsedes de, de, de, del Mundial 78, y fue, eh, contó una polémica que sigue hasta el día de hoy, porque el, la, el, el estadio donde se juega, el, el, la cancha de Rosario Central, en una historia que había empezado en el año 73, ¿no? Uh -huh. El gobierno democrático de Cámpora años 73, 74 se discute en la AFA, bueno, en Córdoba se construye un estadio, en Mar del Plata también, en Mendoza también y en Buenos Aires es el Estadio River, pero en Rosario se discutían qué cancha se iba a realizar el este el, el estadio, si iba a mejorar el, el estadio si era el Estadio de Neuquén o el Estadio Rosario Central. Y bueno, primaron las relaciones deportivas de del eh del entonces presidente de Rosario Central, este que estaba vinculado al Partido Justicialista, bueno, y el voto que, que definía fue que definió, la votación fue el, el voto de Ferrocarril Oeste, del presidente de Ferrocarril Oeste y este inclinando la balanza por el Estadio Central, bueno, a partir de eso le dieron a Ferrocarril Oeste este unos terrenos que le donó el el, el gobierno a partir de que su voto fuera para el de Rosario Central. Uh -huh. El presidente de, de, de Central en ese momento, Rodenas, este es una muy fuerte vinculación después del 76 con los militares, este sede inclusive este el, el, su, su casa quinta en este en La Calamita, que es La Calamita, que es uno de los centros de tortura De, de aquí de la zona de, de Rosario del gran Rosario no este, uh -huh. es muy conocido este el caso este de, de rodenas ¿no? uh -huh. y bueno a partir de eso se, se construye en un estadio nuevo que es el estadio hoy del gigante de, de arrollito ¿no? este eh, que pasa a ser el este, la, la subsede de Rosario y en Rosario se vivió durante ese tiempo antes del 78 toda una este, Euforia De, de construir este hacer construcciones para presentar a la ciudad este al, al, al deporte mundial como una ciudad como les decía el eslogan intendente uh -huh. cristianes Cristiani que era el capitán cristiani que era el interventor aquí en la intendencia que una presentaban a rosario el eslogan era rosario ciudad limpia eh, ciudad sana y ciudad culta uh -huh. este se la presentaba como una ciudad fenicia de mucho comercio y una ciudad provinciana tranquila. Mientras tanto, en esa época se, se este, hacían desaparecer una cantidad y se reprimía a una cantidad importante de trabajadores y militantes políticos y sociales en Rosario, ¿no? Uh -huh. Después la euforia de, de construcción esta parte del estadio fue lo que es hoy el centro cultural estante Bernardino Rivadavia y Fontana Rosa, este que se, que en ese momento era la, la sede de de, la, prensa. de prensa, ¿no? Este y, y ahí es la donde en una época Este, había estado este, el mercado central este, y bueno ahí este, se construye el, eh, esta sede para la prensa que después hay toda una disputa entre los distintas, entre la armada, el ejército y la aviación para quedarse con un pedazo cada uno Ahí se instala el ET2, que estaba intervenido, etcétera, etcétera. este Y bueno, después también se prepara toda una, una guía turística para, para la ciudad. Y bueno, te da la casualidad que en la segunda fase de grupo, que clasificaría para la, la, la para la final, este, eh, queda la zona eh, Polonia, Brasil, Argentina y Perú, ¿no? Este, uh -huh. y, y el famoso 6 a 0. Claro, y ahí el 21 de junio del 78 se produce este famoso 6 a 0 con la, la, la presencia de los comandantes de Videla, con la presencia de, de Kissinger Es un dato muy importante ese que tenga Kissinger no ahí en Rosario Sí, sí, sí porque se lo presentaba como un un canciller de Estados Unidos muy futbolero, muy amigo de la dictadura. Este, y lo que pude recoger ahí que este, bueno, primero que la ciudad recibiera no estaba previsto de que Argentina eh, viniera hasta su sede, no la idea era que quedara en Buenos Aires, pero bueno, los resultados de la primera ronda este rota con Italia hicieron que que viniera a, a Rosario y este bueno la ciudad recibe al hijo de Lecto que es Menotti mm -hmm. que también venía de, de, dirigiendo la selección de del 74 cuando Menotti había salido en el 73 dirigió como, como director técnico de huracán. de Huracán este Menotti era un hombre muy ligado algunos lo vinculan muy vinculado al este a la juventud peronistas y también este al al partido comunista A la federación juvenil comunista en su juventud aquí en Rosario siempre tuvo una verba muy florida y, y, y muy muy muy progresista pero bueno el hombre era este fue muy amigo de, de galtieri sobre todo uh -huh. y galtieri y macera que visitaban las concentraciones muy asiduamente no y el el periodista Oscar Barnade este en sus investigaciones este bueno le dice que hasta tanto galtieri como Más era, este prácticamente atendían a Menotti y a su cuerpo técnico y a la selección como si fueran los cadetes del colegio militar, ¿no? Bueno, el día ese, de, de acuerdo a los resultados, previamente había jugado Brasil y Polonia, y la, 3 a 1 creo que había ganado Polo, Brasil. Bueno, Argentina era necesario para clasificar este una cantidad importante de goles, y se produce la famosa goleada de 6 a 0, que, pero hay tres o cuatro apostilla de ese día muy importante primero que antes del partido este vide la baja al, uh -huh. al vestuario y, y se hace una arenga a los a los jugadores de, de perú no planteando que es eh, eh, la necesidad de, de que este el ganador sea argentina para que éste Argentina, un país sudamericano estuvieron a final, como si Brasil quedara en Asia no este yo pongo en el libro este que el presidente facto estaba serio observaba, sonreía con su gesto imperturbable y feroz habló, instó a la unidad latinoamericana decía lo mejor todos escucharon la mirada filosa Eh, te, de la mirada filósofa de Videla tenía impresa su condición de impiadoso, en aquella oportunidad Videla su rosa inolvidable discurso en el vestuario peruano con el siguiente frase, Latinoamérica los está observando como si Brasil quedara en fue <risa> terrible eh, consiguió con que la mayoría de los futbolistas peruanos condese, este con un, un temor importante ¿no? y uh -huh. después este, eh, eh, por ejemplo oblitas que fue un famoso jugador peruano, un gran jugador declaró, ¿no? La presencia de Videro en nuestro vestuario fue terrible. Uh -huh. este Y comentaba algunos más jóvenes que pudieran haberse sentido intimidados, dejaron de cambiarse para escucharlo pero yo que tenía más experiencia, seguí lo mío, seguí detrás de una pared y apenas lo vi a hablar. No quería que nada interrumpiera mi, mi concentración. Y otro jugador, un famoso rosaguero Chupitás. Este, también, dice, un gran jugador nos sorprendimos cuando nos dijeron que nos iba a hablar Videla se paró frente a nosotros y nos dio un discurso en el que llamaba a la hermandad latinoamericana y nos deseaba suerte yo me lo tomé con una presión aunque después de lo que nos habían dicho los organismos de derechos humanos Videla parecía como un personaje que nos daba un poco de miedo no este, uh -huh. y después está la famosa el famoso soborno a los jugadores con las vinculaciones con el mismo gobierno de, de, de Perú, ¿no? Ahí hay este desde el arquero que era un este argentino, un artín, sí, Quiroga, que algunos jugadores querían que no jugara, este, y también este las declaraciones de, de, un, de un jugador que este que eh, escuchó atiende el teléfono en, en la concentración y bueno, era una voz bien argentina donde le decía que tenían que ir para atrás, que tenían eh Manso, un jugador manso que le jugó después este que, que le iban a dar 50.000 dólares a cada uno este jugador jugó después en, en Biles Arfien, hizo uh -huh. una declaración porque fue muy repudiado en su momento cuando jugaba en Argentina que hizo esas declaraciones este y después el rol del periodismo no uh -huh. el sector el periodismo muy muy ligado a, a, a, a la dictadura que aquí en Rosario lo encabezaba Evaristo Giordano Monti este este que escribía en, en la capital y tenía una cantidad de impresionantes en el 8 era un hombre este muy vinculado al ejército, muy vinculado al Comando del Segundo Cuerpo, bueno, las editoriales de Baristo Monti eh, con esta columna que de Imagen Deportiva que tenía en la capital en esos días son muy claras lo que él lo que él escribía, yo lo, lo, lo este vuelco varias opiniones de sus, de sus artículos en en, libro. en, en el libro ¿no? así uh -huh. este, realmente una etapa que muy triste pero que merece recordarse que, uh -huh. te, que tenemos que hacer memoria, por eso me parece importante que en tu programa lo hagas, porque este la, la dictadura no dejó aspecto de la sociedad en la cual nos involucramos. Y bueno, tú titulaste una nota tuya el Mundial de la represión, muy muy muy buen título, ¿no? Sí, sí, porque fue fue la utilización del, del deporte, en este caso del fútbol, este para fines eh políticos y los más crueles, ¿no? Este, uh -huh. eh, hay antecedentes mundiales de la utilización de las Olimpiadas, como del fútbol. Este, lo hizo Hitler en las Olimpiadas del 36, hay ejemplo mundiales y este de la argentina fue que era, creo la historia de la represión a nivel mundial como el mundial de la represión porque este, este la imagen de que quería dar la dictadura como aprovechó el mundial a dos años de, de, del golpe dando una imagen tratando de dar una imagen de, de paz de cordialidad incluso a mí me amarga mucho escuchar todavía que algunas hinchadas Este canten ese cantito que había en esa en esa época no este incluso que en algunos programas de radio de televisión pasen esa esa marchita del mundial ¿no? setenta uh -huh. y ocho no y entonen esa canción que fue tan nefasta, no periodistas que como en el caso de de Muñoz de radio Gabia este que bueno sus su figuras nefastas realmente. Y cómo acomodan el cuerpo a, a las circunstancias políticas y y este y favorecen porque los medios de comunicación este ya en esa época tenían siempre lo tuvieron, pero en esa época tenían una importancia este fundamental en, en, el, en la, la imagen que quería dar la dictadura recordemos que en esa época comienza la televisión color uh -huh. citaba para la para este las transmisiones del mundial, al, al mundial, al exterior y demás, ¿no? O sea, toda una cantidad de inversiones que se hicieron teñida de, de, de una corrupción impresionante, ¿no? Y que a, en la época era plata dulce con los préstamos, que es parte de la gran deuda externa que que tiene el país, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Y después Noni estuvo, Leonidas estuvo, lo que es la fiesta de todos, ¿te acuerdas esa película? La película, sí, sí, sí, sí, la película esa realmente también donde aparecen una cantidad de figuras y esa es la imagen, esa es la imagen que se que se pretendió dar al al país. Mientras tanto, por suerte, como digo, ¿no? desde la honestidad y la valentía de muchos jugadores este que denunciaron esto, este y también de muchos periodistas de las madres también que uh -huh. le denunciaban y este y clandestinamente se hacían Llegar y se abordaban a los periodistas que estaban aquí en, en el país, ¿no? Por eso esto trascendió al, al mundo, ¿no? Y hoy día hay muchas investigaciones, hay muchos testimonios, hay muchas filmaciones que para los jóvenes de hoy, los más viejos que no, que no quisieron ver en esa época o no pudieron ver, Este creo que, que para que quede para nuestra historia no gracias, gracias Leoneruti no, por tu tiempo no. y a seguir apostando a estas historias necesariamente hay que seguir contándolas sí por, porque este ya como te decía anteriormente, no hubo aspecto de la sociedad en que los militares no trataran de disciplinar, de ordenar y de, de reprimir en el fútbol, en el rock en la escuela primaria en el secundario. Este, y sobre todo teniendo en cuenta que fue un golpe eh, y es pura y exclusivamente contra los trabajadores, contra la clase soberanía para imponer el plan económico de, de Martínez de hoy, lógicamente también la represión a las organizaciones revolucionarias de esa época. ¿no? Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.